Bueno, tenemos en estos últimos tres días, eh, en lo que va de esta semana, una serie de noticias con respecto al, al Estado, al, al Estado y la intervención, la participación del Estado uruguayo en la economía. Concretamente, como fue de público conocimiento, la última hora, el 31 de agosto, se presentó por parte del Ministerio de Economía y Finanzas el proyecto de presupuesto a ser votado, el quinquenal a ser votado en el pagamento con una serie de, de lineamientos pero también en la, en la misma oportunidad aparecieron dos datos que yo no sé si coincide, coincide en el momento de la presentación pero eh, sí que van agregados al mismo este vamos a eh, reformular algo por lo menos repuntear alguno puntear algún elemento del presupuesto este a posteriori que son concretamente el resultado de ancap del primer semestre al 30 de junio y el resultado fiscal global del gobierno al 31 de julio. Lo de ANCAP llama poderosamente la atención, eh, visto todo lo que habíamos escuchado en los primeros meses de este año, eh, ANCAP cerró el junio el 30 de junio con un déficit de 41 millones de dólares en el primer semestre de este año, y cuando uno empieza a analizar la interna ve que en realidad tuvo un resultado operativo de positivo, de 7 millones de dólares, pero tuvo pérdidas financieras que van desde la devaluación de la moneda que ha sufrido el este el, la moneda local y el pago de intereses eh, ha sufrido ha tenido que pagar una, una pérdida financiera y eso ha arrastrado a capa un déficit en el semestre de 41 millones de dólares y cuando uno va más adelante recuerda una frase del presidente de la república bastante desafortunada de allá de marzo diciendo que visto las fluctuaciones que estaba teniendo el barril del petróleo a nivel internacional, los buenos técnicos que teníamos en ANCAP vamos a ver si son buenos técnicos estaban llevando a que la situación económica este mejorara, un poco para contrarrestar con lo que había pasado en la historia pasada reciente de ANCAP bueno, en realidad yo no podría opinar lo mismo y a la prueba nos, remit nos remitimos, fíjense que en lo que va este primer año a primera mitad del año ANCAP compró en febrero eh, de este año a 55,65 dólares el barril, entregado en abril cuando el precio fue 18,55. O sea, lo compró en febrero, los buenos técnicos que tenemos, ¿verdad? Lo compraron a 55 dólares y medio, un poco más. Y cuando se entregó, el barril estaba a 18,55. Y agrego que en abril el barril del petróleo llegó a estar negativo. O sea, lo compramos en el peor momento, en lo que va del año. Pero no solo eso, sino que después volvió a comprar Eh, a 30 con 81 dólares el barril después de que picó desde los valores negativos y se entregó en junio cuando ahora está alrededor de 40 o sea, lo pagamos a 55 cuando valía 18 en el momento de la entrega y luego lo pagamos a 30 cuando valía 40 me da la impresión de que esos buenos técnicos de lo que habló el presidente de la república no son tales porque no tiene mucho sentido esto más allá de que eh, nadie tiene la bola de cristal para saber cuánto vale un producto, me parece que nuestros buenos técnicos tendrían que tener un poquito más de conocimiento del mercado y no estar pagando tanto más el barrilatal. Ahora, que, ahora eh, Mauro, ¿sí? no porque hay, hay uno me cierra. La, la, la primera compra fue en febrero. Exactamente. Y la segunda en abril. La segunda fue en abril, Entonces, exactamente. Entonces ahí hay cap, este responsabilidades compartidas entre el gobierno que se fue el primero de marzo y el que llegó. Exactamente. Ah, sí. No me queda ninguna duda, en realidad no son los técnicos... O sea que, lo, que lo los visto, buenos técnicos no son tan buenos ni de uno ni de otro. Pero no tienen color político, Jorge. Nosotros tenemos en, la, en los organismos públicos una cantidad de funcionarios que exceden a los distintos periodos de gobierno y que no tienen color político. Lo que tenemos que exigirle a esos directores y a esos gerentes y a esos técnicos que hagan la tarea que, a, a la cual le pagamos unos buenos sueldos. Y no es un tema político este, es un tema operativo. ¿eh? este Y lo mismo ocurre con otros entes autónomos y en otras instituciones. Pero, pero eso sistemas. quiere decir entonces que lo, los integrantes del directorio anterior y actual de ANCAP fueron mal, mal, mal asesorados por esos empleados. Sin dudas, sin dudas. No me queda ninguna duda, uh -huh. por lo menos no hicieron el trabajo, es es abismar la diferencia, o sea, yo no estoy pretendiendo que alguien pueda predecir con exactitud cuál va a ser el precio del valor de dentro de dos meses. Ahora bien, alguien que está trabajando en un mercado concreto, llámese petróleo, llámese trigo, llámese maíz, llámese que sea, no puede estar este errándole tan fuerte, ¿verdad? O sea, hay una diferencia muy importante que terminan arrastrando los resultados de las empresas que en la que ellos trabajan. El problema es que Nuestras empresas públicas, nuestros ministerios y nuestros organismos públicos no tienen responsabilidad los asesores y los técnicos sobre eh, la, las conductas que llevan más allá de que estén este, siguiendo el protocolo, que es, uh -huh. es simplemente un lineamiento. En las empresas no ocurre lo mismo. Si hay un técnico que le derra feo en una empresa privada, termina despedido. En las empresas públicas esto no pasa. Y claro. acá las consecuencias las tenemos a la vista. Sí. Este, en un año en el cual se podría haber aprovechado una baja fuerte del precio del petróleo alguien que conoce de este mercado tendría que haber visto que por lo menos no era oportuno el momento de compra o no era tan oportuno o si es oportuno habría que haber comprado algún reaseguro seguro con alguna institución internacional cosas que hay y que lamentablemente no se aprovechó pero no estoy enjuiciando a este gobierno solo lo que creo es que esto es general y si vamos a otras instituciones ocurre exactamente lo mismo y trasciende los periodos de gobierno. Es una crítica más generalizada que... que sí, sí, hay. sí, se entiende, se entiende. ¿Eh? Está claro. Eh, y bueno, y en ese aspecto va lo demás, porque los resultados de las empresas públicas después se reflejan en los ingresos que tiene el gobierno central. Una parte que no es la más importante, pero que en el margen sí lo es, este que cuando hay beneficio de las instituciones públicas, eh, el Estado termina recaudando más y de esa manera necesita menos de otras fuentes de financiación, básicamente los impuestos que es lo que los comunes y corrientes mortales pagamos habitualmente. Cuando las empresas públicas empiezan a tener problemas eh, de déficit, como en este caso, lejos de estar aportando al gobierno central de sus ingresos, terminan requiriendo apoyos del gobierno central que terminan eh, restando apoyos de otros o, o fondos para otras actividades. Y eso se va a ver en el futuro cuando aparezcan estos resultados sobre los déficits futuros del gobierno a la prueba no remitimos que a julio de este año, el 31 de julio el resultado global del gobierno central fue negativo del 5,9% del producto interno bruto, 0,4 punto más que los que teníamos en el mes de junio, o se aumentó el déficit fiscal y dentro de este aumento del déficit fiscal tenemos algunas cosas que son coyunturales como por ejemplo ¿Eh? un 0,1% de caída de la recaudación del BPS por la actividad este económica, pero hay otros que son un poquito más eh, preocupantes por lo estables en el tiempo. Eh, por ejemplo, aumentan el pago de intereses eh, por parte del Banco Central, aumentan eh, aportes a las AFAPs por parte del propio eh, Banco de Previsión Social, hay aumento de los aportes por transferencias por seguro de desempleo, Y, en definitiva, esto hace que de a poco nos estemos acercando a la meta, quizá más rápido que, que lento, a la meta que tiene el gobierno para este año, que es un déficit del 6,5% para todo el año 2020. si A este ritmo creo que vamos a llegar antes de fin de año. Probablemente el gobierno esté previendo o pensando en alguna recuperación al cierre de este año. A propósito de eso, cuando el Ministerio de Economía presenta El 31 de agosto el presupuesto eh, espera, sí, una caída del producto de este año, que aparentemente se estaría eh, enlenteciendo esta caída, sino recuperando ya sobre el cierre de este año, y una caída importante eh, del turismo, como ya más o menos estamos previendo, y luego cree que el año que viene, o por lo menos estima que el año que viene, va a haber un rebote por encima del 4% del crecimiento económico por eh, en el Producto Interno Bruto. Se mantendría un poco menor en los años siguientes, Solo que, con un dato que ya es recurrente, ya lo hemos hablado acá en otras oportunidades, siempre el, el comodín que hay en este crecimiento económico es la obra de UPM. O sea, seguimos atados, ya hace varios años que estamos en, esta, en la misma situación, ¿verdad? El crecimiento económico de los próximos años va a ir de la mano de la inversión de la nueva planta de celulosa. En la medida que se retrase, como se ha estado retrasando, en la medida que haya habido alguna complicación ese crecimiento económico va, se va a dilatar más en el tiempo si es que existe. Porque por un lado de la demanda interna y de la propia demanda externa que no sea de celulosa, las perspectivas no son muy buenas visto tanto la política fiscal que va a llevar adelante el gobierno que la está anunciando de recorte del gasto y de los salarios reales del sector público y con ello de las jubilaciones, como del gasto corriente eh, y de inversiones que lejos de crecer este está bastante restringido en el nuevo proyecto de presupuesto. Así que, en síntesis, no tenemos muy buenas noticias en el sector público en esta semana, esperemos que en los próximos meses nuestras nuestros asesores públicos y técnicos hagan un poquito mejor los deberes, este Jorge. ¿Vos pensás que dentro de eh, la estrategia del gobierno en lo que tiene que ver, que ver con el presupuesto quinquenal, de alguna forma eh, apuesta seriamente a lo que UPM pueda generar como como forma de reactivar la economía después de esta pandemia y yo te diría que está totalmente casado a eso eh, si está jugado está, muy, está jugado el está, gobierno a upm total, totalmente jugado a upm y que upm genere la reacción económica este que, que está calculando el gobierno de lo contrario tendríamos tres o cuatro años de aquí en más yo no diría en recesión pero sí en, en, en cuasi recesión o estancamiento de económicos serios. Si no tenemos esa obra, yo no veo ninguna ninguna variable de empuje este a nivel macroeconómico en el Uruguay. Mauro Mendiburo, gracias por tu aporte. Bueno, muchas gracias a todos, Jorge y buena semana. Lo mismo para ti, Chau. Chao. Frecuencia abierta.